¿Tenemos a Máximo Filo y ya en línea? Bueno, nos vamos a China directamente, entonces. Vamos. ¿Cómo te va, Maxi? ¿Qué decís? No, Luzio. Máximo Filo, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Muy bien, Sí, nos Recién terminamos de comer hace un rato. ¿Con quién estabas dialogando recién que te preguntó si querías algo y le dijiste que no? Con Luzio. Muy bien, concilio con Redivo, muy bien, muy bien. ¿Son compañero de habitación? Sí, o sabe, va más o menos que somos compañeros. Claro, claro, claro, porque acá cuando te saludé en sus compañeros de Bildosa. Exactamente. Está muy sí. bien, está muy bien. Bueno, ¿cómo estás? Contanos cómo estás, cómo ves el equipo. Tú este tuvo participación en el último partido, un importante partido que jugó Argentina este frente a Rusia para asegurar el primer puesto, para asegurar la La, el, el pase eh, con puntaje ideal a la segunda fase en un juego muy difícil, te muy pero muy bien ¿eh? Sí, creo que estamos bien eh, se, se hizo un poco largo lo que es concentración, viaje, amistoso pero pero bueno, se arrancó el Mundial, se arrancó lo más lindo que es lo que lo que vinimos a jugar así que nada eh, contento por, por participar del Mundial y por tener participación en los partidos, creo que Nada. Eh, me esperaba jugar porque bueno había tenido algunos minutos en el, en el Amistoso y tenía mucha ilusión de jugar Pero bueno, no depende mucho de mí Pero muy contento por, por las minutos que tuve Y por el equipo que pudo ganar los primeros de tres partidos Que eran súper importantes Claro, ¿y cómo, qué hablaron después de haberle ganado a Rusia? Eh, ¿Qué habló Sergio? ¿Qué habló el resto del, del cuerpo técnico? este ¿Del balance que hicieron? Y, y de lo que viene básicamente, ¿no? Sí, no, después del partido no, no hablamos mucho, eh, antes sí, eh, sabíamos que bueno ya nos habíamos cruzado en un amistoso y sabíamos cómo juegan ellos, eh, lo bueno que son eh, defendiendo y, y nada, eh, cosas tácticas que, que, que te ayudan para poder ganar los partidos que juegan muy seguido, parte de técnica, táctica, eh, que son pequeños detalles que, que en estos torneos te ayudan a ganar partido y bueno que puede tener de la clasificación o no los juegos o, o seguir subiendo de ronda acá en el Mundial Bueno, y ahora se viene lo mejor eh, que pudiste ver de Polonia? Sabido obviamente que en la previa mucho ya se hablaba de este duelo Argentina-Venezuela que va a haber finalmente en Follan eh, Sí, sí eh, Hoy ya hablamos de Venezuela que viajamos, cambiamos de ciudad y nada eh, lo conocemos mucho, Venezuela sabemos que eh, es guaro con algunos refuerzos eh, así que nada, es un equipo que, que se viene viene jugando juntos hace mucho tiempo que, que nada se conoce muy bien y eso puede ser algo peligroso también pero creo que tenemos que seguir concentrándonos nosotros, que, que lo venimos haciendo bien, eh, los detalles que hacemos mal, corregirlos porque bueno, mientras vamos pasando de ronda los, los rivales van siendo más duros y por ahí esos, esos detalles, esas diferencias que tenemos, pues nos pueden salir mucho más cálidas. ¿Y en Polonia? No, Polonia no, no hablamos todavía. Eh, estamos concentrados en Venezuela por ahora y después veremos. Bueno, hablabas de las expectativas previas, ¿no? Y a veces lo difícil que es mirar el partido afuera. ¿Cómo se lleva el tema de la rotación en ustedes, los que a veces no entran? ¿Cómo se lleva el tema de la rotación en ustedes, los que a veces no entran? Eh, no, eh, sabemos que, que bueno estar aquí en la selección eh, es como estar dispuesto a, a lo que sea Si yo si un te toca jugar, jugar 20 minutos y hacer un rol eh, en el equipo Tenés que estar preparado, si te toca estar en el banco eh, los 40 minutos Y apoyar a tus compañeros, tenés, tenés que hacerlo Y bueno, el día que te toque también entrar y, y hacer 20 puntos Y si te toca tirar la última, tenés que estar listo para hacerlo Eh, pero más que todo eso está dispuesto para, para el equipo Para lo mejor del equipo Que, que eso es importante Conseguir algo todos juntos Y, y bueno Y después de eso nos, nos llevará hasta donde nos merecemos Estamos hablando con Máximo Fielerup Jugador de la selección argentina Jugador de San Lorenzo del Magro En China en este momento Ya están en la sede donde van a, donde van a jugar El segundo grupo Junto a Polonia, Venezuela, Rusia Eh, que bueno, son los rivales y de ahí quedarán dos equipos más eh, a ver, ¿cuál fue el balance de cosas positivas que hicieron en la primera ronda y que deben repetir en esta segunda ronda y qué cosas eh, quedaron en, en, en rojo para mejorar de aquí a lo que queda el torneo y creo que una de las claves fue la, la defensa, la presión defensiva y, y nada Eso también nos ayuda mucho después a correr y a jugar en, en transiciones que es lo que más nos sentimos cómodos y de donde todos participamos y, y nos, nos elevamos como como equipo haciendo eso y creo que como rojo eh, un poco el tema de, de rebote defensivo creo que ahí perdimos un poco de colaborar todos con el, con el rebote porque bueno somos un equipo bajo comparado a los otros. Y nada, eso también nos ayuda a correr y a hacer nuestro juego. Pero creo que también con Venezuela, que es el equipo número uno en rebote ofensivo del Mundial, eh, va a ser clave eso. Eh, poder eh, hacer un buen box y poder correr la cancha y generar nuestro juego. A ver, en el último partido contra Rusia eh, se notó una mejoría con respecto a lo que venían haciendo tanto en, la, en los Juegos Panamericanos Eh, los amistosos y en el arranque del Mundial eh, se quedaron contra un equipo más alto que ustedes y más grande en cuanto al tamaño de lo físico se quedaron ustedes con, con, con el tema de los rebotes como el, el equipo más rebotero de los dos y me parece que ahí empezaron a levantar un poquito este, pensando de cara a lo que viene y del déficit que traían sí, Rusia es un equipo que, que no corre la cancha directamente que juega mucho 5 contra 5 Porque, bueno, eh, la altura que tiene en todas las posiciones le, le favorece eso y, y ataca mucho el poste bajo y, y los tiros abiertos y creo que el arranque del juego nos no llevaron mucho a eso a jugar de 5 contra 5 en, en mitad del cancho estacionado y, y no nos favoreció y después pudimos defender, correr y bueno, ahí nos sacamos una ventaja que, que nos levantó para, para el resto del partido pero sí, era un equipo muy, muy duro y nada, pues físicamente se notaba que eran superiores ¿Te está sorprendiendo algo, Nico? Eh, Maxi de, de, de, de esta de ese torneo mundial este este estás este te, sos curioso te gusta aprender algo de la cultura oriental, estás como sorprendido por algunas cosas eh, No, ya habíamos visitado China una vez que vinimos a la, a la Copa Stankovic, pero bueno, es mi primer mundial y, y Y lo que más me gusta es ver cómo en la otra zona quién gana, quién pierde cómo clasifican, lo que nos favorece a nosotros, eh, la diferencia de puntos. Todo eso te, te nada te lleva a estar concentrado en, en el Mundial y, y está bueno. Y, y las 24 horas del, del día tenés Vázquez, eh, Serbia, eh, Francia, Potencia, que, que nada, eh, las tenés ahí nomás y, y verlas, eh, la verdad que... Eh, A mí personalmente me encanta, así que, nada, lo estoy disfrutando mucho. ¿Y cuáles han sido las sensaciones, no, del debut mundialista junto a seis compañeros, no? Porque Argentina tuvo siete debuts en este caso. Sí, eh, bueno, muchos llevan muchos torneos con la selección ya, pero mundiales ninguno. Pero, no, creo que el primer partido con, contra Corea también ayudó mucho, el, el margen que, que, nada, tuvimos un partido que ganamos fácil y todos pudimos entrar, todos pudimos jugar y sacarnos un poco los, los nervios con ese primer partido, eh, eso creo que también nos favoreció mucho. Pero creo que, que no no se notó esa falta de experiencia. Eh, creo que Luis y Facu nos ayudaron mucho al equipo y, y pudimos hacer nuestro juego tranquilamente como lo veníamos haciendo los amistosos. ¿Y qué vaticinas ¿Para qué está esta Argentina? ¿Hasta dónde llegará? ¿Conseguirá el, el pasaje a Tokio? y es, es el objetivo que tenemos como equipo, con equipo. Pero bueno, eh, hay que ir partido a partido porque nada, son partidos muy duros, muy seguidos, donde tenés poco tiempo para para el, para el scout y para armar el partido, pero nada, eh, jugar cada partido como como si fuera el último porque porque no es, porque un partido te puede dejar fuera de la fase y, y te volvés, pero jugar cada partido al 100, eh disfrutarlo. Y nada, después se verá hasta donde lleguemos. Maxi, te pregunto, eh, si me podés responder, responderme, es una pregunta complicada la que te voy a hacer. es este eh, No te quiero poner un compromiso tampoco. Eh, ¿Cómo es Lucio Redivo como compañero de habitación? <risa> <risa> te no asustás, te asustás a preguntar. Lo puedo matar y no se va a enterar. No, no. No, nah, es buenísima. Duerme mucho tranquilo. ¿Eh? Duerme mucho. Duerme mucho y la mala que tiene es que no, no toma mate. Y yo soy no, no, no. el que más toma mate y, y nada, como mate sol. Como duerme no tomo yo tomo mate. mate sentado en la cara. Pero es imposible que no tome mate, como Santiago Ortega, como como ¿Qué fue ese que allá <risa> no dos? Tiene un no mate que robó, su se lo dio a un avión y no le, no le gustó. Oh, Dios. ¿Y así sabés dónde no. va a jugar, Lucio? ¿O por lo menos lo tentaste para San Lorenzo? Eh, no, porque si no me sacaría de lugar a mí, así que dije que no. Claro, ya, ya, ya está en todas <risa> las fichas que... <risa> Claro, no, que se vaya para Italia, donde quiera, que no juegue Va a para Italia, no, va a ir para Italia, seguramente. Eh, ojalá donde vaya, le vaya bien y, y pueda jugar como Juan María, y nada, poder explotar en, en Europa. Está muy bien, la, la, te hago la última ¿Te, te, ¿Te sorprendió algo de la convivencia con, con aquellos que no tenías tanto trato o con aquellos jugadores que, que por ahí no los ves en todo el año porque juegan afuera o porque no tenés tanto contacto? Eh, no porque todos son iguales sencillos, tranquilos eh, con Agustín eh, me estoy llevando muy bien bueno, va a ser mi compañero, no, pero tú, también es matero como yo, así que nos, nos juntamos con tu mamá, y charlamos Y, y nada, después cada uno también está un poco en su mundo Tiene su familia todo, Tiene sus, sus cosas Pero eh, Agustín, que más o menos de, de mi edad Y hacemos las mismas cosas eh, Es con lo que más me llevo ahora ah, ¿Fue la familia a, a China o no? Eh, no, familia mía no De Lucio bien. sí Ah, bien, bien, bien, bien Bueno, Maxi, nada, lo mejor para lo que viene, este la verdad que nos pusimos muy contentos con el ingreso tuyo el otro día, diste una mano muy grande en defensa, colaboraste mucho con el equipo, y está bueno que los jugadores estén, este eh, cuando les toca entrar, el poquito o mucho tiempo estén estén siempre aptos como para poder este jugar, nos pone contentos porque es un buen grupo, eh, y sabemos de todo lo, lo, lo que se brindaron para para estar en la selección, así que felicitaciones a, a todo el plantel, feliz también a vos por, por el ingreso del otro día, y ojalá que ojalá que el equipo siga ganando. Bueno, muchas gracias, y, y sí, espero poder, los minutos que tenga, aprovecharlo y, y seguir aprendiendo. Pero sí, seguramente sí. no va a ir muy bien. Ahí está, Máximo Fielero, el... eh, gracias, un abrazo enorme. Muchas gracias. El, el agradecimiento también a Germán Beder, el jefe de prensa de la Confederación Argentina Argentina, de básquetbol, eh, por, por este contacto, es tarde allá, los, los chicos ya están en las habitaciones, ya cenaron, vimos hoy la, en la mañana nuestra, la tarde de Foyang, este eh, parte de la